Buscando ni a su madre le gustaba que su hijo la música pudiera practicar y a escondidas iba un profesor para así poder estudiar la música poder practicar cuando el profesor vio que Sebastián tocaba también el clavecín corriendo a sus padres él le fue a explicar que su hijo tenía un gran porvenir la historia ya lo ha contado que fue Sebastián Bar? Que se den cuenta a todos los padres y dejen a sus hijos de estudiar Y así poder desacar Cuando un profesor vio que Sebastián tocaba también el clavecín Corriendo a sus padres se le fue a explicar que su hijo tenía un gran porvenir Soria ya lo ha contado quien fue Sebastián Berri Que se den cuenta todos los padres y dejen a sus hijos estudiar Y así poder desatar Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa